Gustavo Montenegro, Secretario General de UTEDIC, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo? Y... Bueno, bien? bien, Gustavo, la verdad que te escuchamos bastante mal, no sé si es un problema de la señal. Por ahí ah. si, si tenés un auricular o, o el altavoz, te pido que lo que lo desactives. Y bueno, no. tratemos de conversar como se pueda. ¿Qué es lo, qué información tenés en concreto de esta idea de, de que el Club Médanos Verde acuda a un concurso preventivo. ¿Qué es lo que están sabiendo en el gremio? Bueno, eh, nosotros por medio de ya, enteramos que este, salió un aviso en el cual llama a todos los afiliados para el tema de una reunión por eh, uno de los puntos que la asamblea va a ser el preventivo de crisis. Bueno, nosotros ahí estuvimos hablando con la gente de... no, no con realmente con este, el presidente sino con el gerente y, bueno, los empleados y, bueno, están todos en una, una realidad la verdad que desconocían todo y, y no sabían el motivo pero el gerente me, me comentó que fue por el tema de que no le daban los, los este, no le daban para pagar los sueldos y algunas deudas que tenía. Este, la verdad que a nosotros nos sorprende nos sorprende en el sentido de que este aparte de decir que los altos, que ya hay des, este, personas que eh, se jubilaron y bueno, cada vez hay bueno, gente que está trabajando y creo que esas, esas cosas resuelven situaciones que tenían de hablar ellos. ¿sí? Este, la verdad que nos preocupa, nos preocupa por una cuestión de dirigencial, que parece que es una, un problema dirigencial más que todo que por una cuestión de, de club. ¿Un yo problema creo dirigencial, que decís, eh, del, creo que sí, de, de la conducción del club? Totalmente, totalmente, es un problema dirigencial, es un problema del club, porque a mí realmente mucha gente este, tiene muchas actividades y la verdad que el tema de empezar a, a trabajar sobre la parte dirigencial que siempre decimos nosotros, eh, ese cargo el de dirigente del club, porque para eso, para eso son dirigentes, ¿eh? Y la responsabilidad que tienen y no depender de una sola persona y darle toda la responsabilidad en el cual tendrían que hacerlo ellos. Me bien. Parece que ahí está el problema. Bien, es, bien, el punto que creo que es ese. Porque después de esto, creo que eh, teniendo un club en el cual eh, va mucha gente, participan muchos, eh, tienen muy buenos empleados, porque la verdad que eso hay que, acá se porque los empleados tienen todo para que todo, así que bueno, nos sorprendió el tema de, de que salga ese preventivo crisis, que no sé, la verdad que no sé cuál es la sintonía, cuál es el momento, no sé cuál es la realidad de lo que se a, a generar. ¿sí? Gustavo, eh, insisto, recién se, se escuchaba hasta hace un ratito muy bien y, y se, es como que algo pasó, pero dale, eh, eh, está interesante lo que me comentás. Te pregunto, ¿qué cantidad de trabajadores, trabajadoras, Deutedic hay en el club Medanos? En el club hay 23 trabajadores. ¿23? Uh -huh. es, ¿Es un número alto? Importante. ¿no? Sí, sí, Sí, sí, sí, sí, bastante no sé, importante. Sí, no sí. sé si no es mayor que los que puedan tener. ¿Afiliados todos? Ahí es uno de los clubes más importantes de, de, de la provincia. Sí, sí, en el cual. Blan, de blanqueo, ¿eh? hay, Claro, claro. Porque hay sí, muchos sí. clubes que, que tienen muchos trabajadores, pero no están blanqueados, ¿sí? Bien. Eh, sé que es lo claro también. Y, <risa> y, <risa> y en la tema. charla... Sí, sí, claro, por eso digo que es un número <risa> importante. En la Ajá. charla con el gerente, ¿explicó cuál es la idea? Es decir, ingresar al concurso preventivo de crisis, ¿qué quieren hacer con, con los trabajadores, trabajadoras, pero además con el resto de la institución? ¿Hay un, un norte... Ellos quieren ver a ver a dónde pueden llegar a, a, a directamente pensando en esto como que este preventivo va a generar que eh, te reduzcan un montón de cosas sí eh, ¿De nosotros lo creí eh, sí, pero yo creo que sí. en esto creo que hay, poten, hay que potenciarlo al club en otro sistema en el sistema en el cual empezar a generar más actividades eh, si los valores son muy altos y la gente reacciona, no va tanto, bueno, empezará a bajar, o bajar la cuota de socio, o hacer planes en el cual, este, lo que era al principio el club, el club antes generaba muchísimas cosas, muchísimas actividades, el tema de las colonias, que son en la colonia de, de, de vacaciones una de las más alta de, de, de, de la ciudad, eh, bueno, hay situaciones en el cual hay que empezar a pensar en el cual un dirigente tiene que ver el objetivo, a dónde queremos llegar, Las, las, las cosas, las condiciones en el cual por qué nos pasan estas cosas y no llegar a esto a, al último. Esto uh -huh. sería lo último. Me parece que ellos empiezan de atrás para adelante, ¿me entendés? No buscan soluciones como para poder generar y después decir, bueno, muchachos, vamos ya nos lo daba más y vamos a empezar a, a hacer... No, no nos da como para poder llegar a, a generar más cosas, entonces hagamos un preventivo. Bien. Esto es una herramienta en el cual eh, no tiene soluciones, no son soluciones como para, para hacer cosas. Uh -huh. ¿Sí? Este, para nosotros, eh, esta, hace que al mismo trabajador lo hace sentir este, mal, eh, porque todos los días está pensando a ver qué va a pasar. Tienen familia de por medio y, bueno, la verdad que condiciona mucho al trabajador. Y lo que menos que hay que hacer es más siendo dirigente. Uh -huh. eh, si es el dueño de la empresa, bueno, tiene el derecho de hacer lo que quiera y como quiera porque es de él. Pero acá estamos hablando de dirigentes en el cual tienen que pensar en que tienen que generar, ¿me entendés?, para la gente. Un objetivo social es lo más importante para esto, ¿sí? Bien. Creo que la sociedad necesita gente que, que respalde estas cosas y que responda a situaciones que no tienen que llegar a este momento, ¿sí? Gustavo, ¿cuál es la relación del club con el Banco de la Pampa? El Club Medanos Verdes antiguamente era Club Banco de la Pampa, bueno, cambió su nombre seguramente, su figura jurídica, pero también tenemos entendido que hay un vínculo, no sé si con la Mutual hay mucha dirigencia de, del banco, vinculada al Banco Pampa, ¿esto está claro? Por conocimiento nuestro, el lugar del predio es de la Mutual, de de claro. la Mutual del Banco de la Pampa, uh -huh. ¿sí? Eh, la... En su primer momento, eh, todos los que eran empleados del banco tenían responsabilidad como para poder llegar a ser dirigentes dentro del club, sí, porque fue una asociación civil donde todos los que eran eh, empleados de, del banco eh, tenían posibilidades de ser dirigentes dentro de, de esta asociación. ¿sí? Después ahora se ha modificado algunos puntos que pueden llegar a ser personas normales, como normales en el sentido de que no sean empleados del de club no sé qué porcentaje puede ser no sé si también puede llegar esa gente a ser eh, eh, presidente o los cargos que tienen no sé cómo la modalidad de que tienen de, de dentro del estatuto quienes pueden llegar a ser este presidente sí bien este, pero bueno eh, sí eh, no, la verdad la verdad que me parece que lo principal es esto hay que pensar que si estás puesto como dirigente en una entidad Eh, creo que el objetivo es eh, trabajar para eso. ¿sí? Eh, nos suceden varias cosas, pero bueno, lo que pasa es que bueno, hay que empezar a, a, a formar gente y no ponerse en un club para poner el nombre, el apellido y, y nada más. ¿sí? Uh -huh. Creo que se tiene que terminar eso. Bien. Este, esa es la base. Bien. Eh, uh -huh. ¿Qué crees que puede pasar en la Asamblea del 23 de mayo y qué va a hacer el gremio frente a esta situación? Nosotros rechazamos este, este sistema, eh, va a haber gente que realmente responde a nosotros también, que, que conocemos y estamos viendo a ver qué van a hacer y, y decir que no, no no es una manera de, de tomar eh, esta medida y, y rechazarla, rechazarla porque, este, porque después se trabaja mal, porque en un preventivo de crisis la gente está dependiendo a ver si mañana... Eh, hace la cosa mal y la, la despiden o necesitan reducir gente o, eh, viste que lo, eh, en estos casos este, los preventivos tienen ciertas situaciones en el cual pueden definir causas y, y, y pueden reducir también el tema de, de cosas que realmente depende mucho que el trabajador tenga esa posibilidad de, de, de seguir estando en el, tra en el trabajo, ¿no? Uh -huh. este, así que creo que ahí este, tenemos que ver Que tienen que ser rechazados para poder llegar a, a tener un, una posibilidad más de darle tiempo a estas cosas para ver si se puede llegar a mejorar, ¿sí? Creo que ahí está el tema. A ver, empezar a trabajar sobre objetivos. Y si esos objetivos no se cumplen, bueno, ahí sí podemos llegar a decir que no no va más y que, bueno, tenemos que empezar a, a definir por situaciones en, el cual, en la parte legal, como por ejemplo esto, ¿sí? Bien. Eh, vos decías han tenido eh, contacto con el gerente con el presidente que es Facundo José González Auteli calculo es, es lo que tiene el club en su página sí, web sí sí no, no, no he hablado no no he hablado Dante Bagato es el vicepresidente bueno estaba repasando no no he hablado con ninguno la no. verdad que no, no solamente no con un gerente que es otra persona que como como eh, alguien sí, Tomás sí, sí sí sí sí sí sí no no, no la, la idea nosotros tenemos buena comunicación buena charla Eh, pero bueno, hemos tenido también situaciones en las cuales han tenido alguna, eh, algunos inconvenientes, por el tema también fue con el tema de la pandemia y todo eso, claro. y bueno, hicimos unas reducciones también de los mismos empleados, eh, pusieron el hombro y redujeron algunas cosas como para poder llegar a, a mejorar esto, pero bueno, por eso mismo digo, hay herramientas como para poder llegar a trabajar bien y no llegar a esto, sí porque creo que... Eh, esto hace que primero al club lo, lo posicionar en una forma en el cual lo dejas mal lo dejas manchado y al club no hay que mancharlo es así de claro a los club hay que tenerlos arriba y siempre empezar a posicionarlo y bueno los dirigentes pasan me explico. entonces bueno me parece que esto está claro creo que acá nunca pensaron en el nombre de Medanos verde sino pensaron en lo que ellos no pueden hacer sí Es así de claro Gustavo Montenegro muchas gracias y si querés agregar algo más por supuesto que te escuchamos no no te agradezco siempre darnos la posibilidad de poder llegar a, a hablar y, y definir estas cosas y bueno y gracias y no yo esperando que tener esto que, que se cambie y que realmente eh, como esto pasa acá puede pasar en otro lado y creo que eh, creo que hay que pensar donde nosotros vamos a un lugar donde nos ponemos, nos posicionamos y queremos ser algo en alguna entidad o lo que sea, eh, empecemos a, a ver una realidad y, y empecemos a trabajar sobre la función que nosotros nos merecemos y lo que merece, a dónde queremos estar. sí. Creo que eso es fundamental. Me parece que los objetivos que tenemos que tener como dirigente es eso, posicionarnos, pero para el crecimiento, no para destruir. ¿sí? Así que bueno, me parece que eso sería lo, lo mejor para esto. ¿sí? Gracias de vuelta. Te agradezco mucho. Gracias, abrazo grande y saludo a la audiencia. Gustavo Montenegro es el secretario general de UTEDIC, el gremio que agrupa a los laburantes de los clubes, de las asociaciones civiles. En el caso de Médanos verdes bueno, está claro, el gremio está resistiendo esta idea de un concurso preventivo de crisis que derivaría en un ajuste y en una, un posible despido de trabajadores. La, la, lo que decía Montenegro va más profundamente, ¿no? La capacitación que se necesita también para dirigir un club que no es... este Abrir un kiosquito y cerrarlo si no te va bien. El presidente es Facundo José González Auteli, el vice es Dante Ezequiel Bagato, pero el diálogo que ha tenido Utedic es con el gerente del club, que es Tomás Haddad. Veremos qué novedades hay de acá y hasta el 23 de mayo en que está convocada esta asamblea en el club Medanos Verdes.